Hola, buen día Pali, bien, bien, y vos? Bien, bien, todo bien por acá. Bueno,、eh, me alegro.、Eh, Guido, queríamos hablar con vos por el tema de la cláusula gatillo que se activó a partir de que se conoció el índice de inflación.、Eh, a ver, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué precisión、eh, hay? Bien,、eh, sí, en, el día, de, en el, el día miércoles se conoció la inflación、uh -huh. y nosotros lo que h e m o s acordado con los gremios que representan los trabajadores estatales. es que conocida el índice de, de inflación del mes de agosto, que la conocíamos en septiembre, eh, automáticamente eh, comparábamos con el 12% que habíamos otorgado en el mes de agosto, una parte para cubrir la inflación de julio y otra parte como adelanto de la inflación que íbamos a conocer en agosto.、Sí. Si era superior la inflación del bimestre, automáticamente se activaba la cláusula gatillo. Y sí, nosotros habíamos otorgado un 12% de incremento y la inflación de, del bimestre fue del 14,92. En、bien. consecuencia,、eh, ese, esa diferencia es la que se otorga como aumento salarial a todos los empleados públicos. Casi un 3%.、Eh, casi un 3%, es. Casi un 3、mm. con, la, con la particularidad en este caso、mm. que es acumulativo. A diferencia de los anteriores acuerdos paritarios, el, lo que se arregló para este segundo semestre. Es que los incrementos van a ser acumulativos, con lo cual impacta de distintas formas sobre los ABS.、Eh, a ver,、eh, un poco más de precisión de eso.、Eh, antes se tomaba siempre el, el, el sueldo de enero o de diciembre, y ahora sí que se toma el de agosto.、Eh, exactamente, ahora tomamos、no. el de julio. Ah, el de julio. Como, como en el primer semestre, la particularidad、eh, obedece a que, como en el primer semestre,、eh, lo que se acordó es igualar la inflación y un punto por encima de la inflación. A l o e f e c t o de que ese punto no se pierda después, si los comparamos con enero, se, está, se están aplicando los a u m e n t o s salariales sobre los salarios del mes de julio, donde está incluido el punto por encima de la inflación. O、Bien. sea que todos los meses vamos a estar por encima de la inflación. No, no vamos a estar igualando a la inflación, sino que vamos a estar por encima porque el cálculo se está haciendo sobre esa base. Claro.、Eh, Guido, ¿y cómo continúa ahora el acuerdo? Eh, ahora es todos los meses conocida la inflación del mes anterior,、mm. automáticamente ese valor que se conoce de inflación se aplica como incremento a, a, a los salarios de los empleados.、Mm. Hasta el mes de noviembre, que ahí nos volvemos a juntar para cerrar el año. Ah, bien, bien, bien. Así que eso fue lo que se acordó en, en la mesa paritaria con. Eso, la... lo... bien. Sí, sí, eso es lo que acordamos en la mesa paritaria y nos volvemos a juntar después de conocida la inflación de octubre、eh, sobre fines de noviembre. Para cerrar el último bimestre y la, la suma fija que es lo que plantearon los gremios.、Ah, bien, perfecto. Eh, Guido, eh, aprovecho y te consulto.、Eh, sí. Ayer se presentó anoche, Sergio Massa presentó el presupuesto nacional.、Eh, ¿Lo pudiste ver? ¿O、eh, muy, fue muy tarde? No, no,、eh, lo, lo estuvo mirando, analizando.、Mm. Igualmente tenemos que esperar que se presenten bien todos los, los detalles, las planillas,、ah. qué es lo que nos interesa a nosotros. que es donde, donde, están, donde figuran las partidas que, que vienen para la provincia de La Pampa. e l l o siempre se, se presenta. Eh, posteriormente en un, el foro de presupuesto que hay un foro de presupuesto de todos los presupuestos del país y ahí lo presentan y con esos datos nosotros lo que nos lo vamos a manejar para elaborar el presupuesto provincial sería la letra chica、eh, ayer los grandes números y falta la letra、cual. chica、claro. cual, la famosa planilla 18 la planilla、mm. hay varias planillas que ahí donde está detallado bien el número exacto que estima nación que va a enviar a la provincia de la pampa Y nosotros, a partir de, de esos datos, es que elaboramos nuestro presupuesto. Ah, bien.、Eh, la ley dice que lo tienen que presentar、eh, antes del 30 de septiembre.、Eh, con, bueno, se presentó medio retrasado d en a c i ó n ¿Van a cumplir con eso o van a pedir no, alguna pregunta? No, no, no. Ya en, en oportunidad que fuimos a la Cámara para, para, por el incremento presupuestario, ya el ministro ya le,、uh -huh. eh, le adelantó verbalmente,、si、igual ahora va a ir la nota formal, de que no vamos a enviar el presupuesto en. En tiempo y forma, tal como lo establece la Constitución, q u e a n t e s del 30 de septiembre, sino que lo vamos a enviar、eh, más tarde. Bien, y aprovecho y te consulto.、Eh, ayer la Cámara de Diputados le dio media,、eh, bueno, sanción al consenso fiscal.、Eh, ¿Eso tiene alguna implicancia para la provincia de La Pampa? No, no, no, nosotros viste que no estamos adheridos al consenso fiscal, bien.、Eh, si, bien, si bien estamos atentos, miramos,、mm. no, no, no tendría implicancia. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno,、eh, no sé si quedó algún tema. El de pase a planta enviaron una ley、eh, para pasar a los contratados. Sí.、Eh, de sí, eso sí, también. Se envió, a planta,、mm. se envió un proyecto de ley para pasar a planta a los, todos los empleados que están bajo diferentes convenios contratados en la administración pública provincial. Te digo diferentes convenios porque son los artículos quinto de salud, los contratados 6 43, APA, APE, Vialidad,、eh, t o d o a q u e l l o que estaban contratados, el último pasaplanta fue en el año 2019.、Sí. Así que todos los contratados desde 2019 en adelante van a pasar a planta permanente. Si bien están en la planta del Estado, están en planta temporaria, ahora pasan a planta permanente. Bien, y durante este periodo de los, del 19 al 22 hubo más de 1.100 bajas. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, el, el número aproximado de, de los empleados que van a pasar a planta permanente es 920. Le digo aproximado porque depende de cuándo se, se apruebe la ley, después c u a n d o se promulgue y es 180 días de servicio efectivo para atrás una vez promulgada la ley. Por、ah, eso la fecha de corte no está definida, pero、claro. estamos hablando aproximadamente de 920 personas.、Claro. Y en el mismo periodo hubo aproximadamente 1.200 bajas, 1.179 bajas.、Ah, bien, bien. No, no, porque v i siempre t e que s está la queja de que ingresan muchos empleados públicos. Eh, eh, y bueno. No,、eh. no, si comparamos en el mismo periodo, justamente hicimos esa comparación, y hay más bajas que el, el, los contratos que pasan a planta.、Claro. La queja de la oposición, digo. Eh, eh, sí, sí, sí, sí, pero no, no, no. Inclusive es un mito. que siempre se ha dicho, pero inclusive hay, hay un trabajo de hace unos años atrás que lo hizo muy, muy detalladamente, me acuerdo Tarahui Rodríguez, que lo, se publicó, y ahí se ve claramente que no, no, no, no está sobredimensionada la, la planta del Estado. Es más,、mm. si, si tenemos,、eh, si miramos coeficiente con respecto a otra provincia, o por,、eh, con, con, comparándolo con el número de habitantes, y eso no está para nada, es más, nosotros acá en Hacienda continuamente tenemos, Eh, Requerimientos de áreas que, que necesitan incrementar el personal. Si bien, ahora con todo esto, la nueva tecnología、eh, está supliendo el, el, el, el personal a través del, de la tecnología, pero igual hay áreas que realmente necesitan incorporar personal. Bien, bien Guido, gracias por todos los datos. ¿eh? No, por favor, hasta、eh, luego, Pali. Bien.